me estás hablando de un avión de todas bandas <risa> uruguayas contemporáneas? Lleno, yendo a Europa, me imagino lo que habrá sido ese güero, el piloto chocho de la vida, ¿no? Cinco. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos Aires, buenos días, familia. Un placer para mí estar acá en la tribu. Soy parte de esta tribu también de hace muchísimos años, así que me siento como en casa. Gonzalo Brown, con ustedes. Muchas gracias. Este sí, estábamos hablando justo ahora, estamos llegando de, de, de Europa y tuvimos la anécdota increíble que fuimos cinco bandas a, a girar por Europa. Y se sumó en el avión,、eh, casualmente en el mismo viaje iba este, cuatro pesos de propina también. Entonces fuimos seis bandas viajando en el mismo avión, que es, tenemos una foto así enorme. ¿viste? Si ese avión explotaba, se moría parte del rock uruguayo al toque. Gran parte, porque estaba Abuela Coca, Abuela Coca, Snake. 11 tiros, 11 tiros、sí. 4 pesos de propina,、sí. Rey Toro y Pelao Gurú. Tremendo. O sea, imagínate. Subías a la tablera, Peyote Asesino、wow. y se terminaba el rock en Uruguay. s、sí, e terminaba. Sí, <risa> si se explotaba ese avión, este, hubiera sido fatal. Por suerte, estamos acá y contentos porque esa experiencia estuvo divina. Y ahora, llegando a presentar este, este material que me, que me tiene tan contento. 25 años de la abuela Coca, uno de los grandes proyectos donde Gonzalo Brown está ahí metiendo cuerpo desde hace años. También el proyecto Cantacuentos y además este camino como solista con este disco bajo. Ningún concepto que tiene algunos antecedentes. Sale una EP hace casi 10 años y uno se pregunta: a y esos 10 años de i m p a s en ese camino solista? ¿no? Claro, el i m p a s que no es impaz, porque todo el tiempo estamos en proceso creativo, porque no concebimos otra forma de, de entender la vida. O sea, como artistas lo que hacemos es crear, componer y renovarnos y recrear y recomponer. Entonces, en verdad, claro, yo en el 2005 edité ese material que se llama Under Brown. Era un EP de cuatro canciones, este, y entre ese disquito y este tiempo pasaron muchas cosas en lo personal, porque la vida es un montón de cosas. ¿eh? Este, yo también me dedico a la pedagogía,、eh, terminé la carrera,、eh, autoproduje un material en el 2008 que se llamaba No Vamos a Cambiar de Bando, que es un, bueno, es un, un material que lo hice como modelo de lo que desarrollaría después en este disquito del 2015. Y además, bueno, cosas con Abuela Coca y cosas con Cantacuentos y Rotura de Corazón y, y un montón de cosas, este, terapia, autorrevisión y un montón de cosas en el medio. Este, pero sí,、eh, la verdad que dentro de lo que es el proyecto artístico, eh, hice, eh, tengo desarrollado eso en el 2005 el Underground, 2008 que fue que dice No vamos a cambiar de bando, un, un single. Y ahora este maravilloso disco que tuve la suerte de, de, de producirlo con el maestro, me pongo de pie, Francisco Fatoruso. <risa> y se puso de pie de verdad. ¿eh? Este, que es un, un s u p e r mega genio. Este, acá es muy, muy reconocido y muy querido. Es el bajista de l o s i l i e Curiaqui.、Uh -huh. Y un tipazo. Y bueno, y la verdad que fue un año de trabajo hermoso. Este, donde tuvimos el resultado de esto que se está escuchando en el a i r e Francisco Fatoruso es uno de esos tipos que uno dice es el culpable. Del cambio del sonido del rock latino de los últimos años. Si de un modo hicimos sonar al rock latino durante los 2000, este, fines de los 90 y demás, Francisco Fatruzzo es uno de esos que dijo: Bueno, seguimos esta línea, pero refresh, ¿no? En ese, en es, está perfecto lo que decís, y en ese sentido también fue el trabajo que nosotros hicimos. O sea, el trabajo que nosotros hicimos. Eh, un poco apunta a la contemporaneidad, o sea, a la modernidad. Si e s c u c h a s es un sonido muy, muy grubero, muy pistero, muy funk, muy electrónico en un punto, pero con la esencia siempre del arte y defendiendo la música, pero también intenta de rescatar las cosas más tradicionales. Por ejemplo, nosotros incorporamos dentro de los beats el sonido del tambor de nuestra cultura este, que es el candombe, pero ayornado. Entonces, como bien tú decís, en un punto es、eh, como darle una vuelta más al, a, a, a las cosas que ya venían hechas desde antes,、uh -huh. desde los 60, la generación aquella del Quinto, de r a d e Mateo, que te voy a nombrar. O sea, que ellos habían desarrollado el candombe, que le llamaron candombe beat, lo sacaron de la calle、uh -huh. y lo pusieron dentro de una banda. Y ahora nosotros. Intentamos de darle e d una nueva vuelta de tuerca. Yo escuché ahora en algunas promociones que estaban sonando cosas de tambor y de candombe y eso a m y claro, como un proceso como de como eso mismo. Como un proceso de eso, pero nosotros lo que nos jugamos y nos aventuramos fue a darle un vuelco nuevo dentro de esta sonoridad y dentro、uh -huh. de esta locura más moderna. Entonces es como el candombe beat nouveau.、Uh -huh. El candombe beat nouveau, que le llamo yo, este, que es esto: es el candombe beat. ¿no? ...tomando aquella idea de los maestros... Este, pero desarrollándolo en el presente. Y además vuelve a la calle y reincorpora todos los sonidos de la calle, ¿no? Porque cuando uno escucha tu disco, como otros materiales también de esta época, está lleno de planos este, y de audio callejero, de testimonio, de pedacito de película, de como una cantidad de s a m p l e o s ahí que van armando como una cantidad de planos este, enormes e n o r m e c Sí, un poco para mí también es como.、Eh, bueno, yo quiero contarles que no vivo más en Montevideo hace mucho tiempo, me mudé, me fui de la, de la ciudad. Eh, me fui al bosque, vivo、eh, cerca de un arroyo, ahí en Parque del Plata. Un abrazo para el, todos los Tajashi, hermanos de la vida, vecinos que tengo ahí, es una comunidad hermosa. Y un poco para mí, en este disco y con estos interludios que tú decís, es acercar. A La gente que escucha este material a esa otra sonoridad, o sea, si vas a ver, no es si lo, lo que yo metí por ahí no es un sonido tan urbano en este punto,、mm -hmm. sino que más bien es un sonido、eh, de bosque casi rural que, que, que, que, que se va mezclando dentro de toda esta modernidad.、Mm. Por Lindo, ahí viene, es como hacer claro, p o r para mí ese lugar es una fuente de inspiración increíble. Me fui hace 16, en el 2000 me fui. Ah, ya en el 2000 estoy, te fuiste a vivir allá? Sí, ya、okay. en el 2000. Y entonces, un poco es como compartir esa, es, ese espíritu que a mí me rodea. Eh, compartirlo con, con, con, con el, quien escucha el disco. Bien ahí, el 24 de septiembre se presenta aquí en Buenos Aires en el Emergente y me contabas de un recorrido que el disco viene teniendo que es extraño, ¿no? Como que no se presenta primero en Montevideo ni en Buenos Aires, sino que arranca por Europa la presentación de este disco y después empieza a pegar la gira por estos lares. Hay cosas que si vos las querés planificar no te salen, ¿viste? Hay cosas que si vos decías voy a hacer esto y esto. Después te sale a mí, por lo menos me sale todo mal, ¿viste? Todo al revés. Y la verdad que yo no tenía planificado ir a Europa ni a presentar el disco, no estaba dentro de mis planes, ni estoy como, estaba como con otra sintonía a, al 2014. Y de repente, cuando yo colgué Colombia, la canción que escuchamos al principio, la puse y bueno, y una productora pequeñita de Europa escuchó a un amigo que sí, que le pasó, que le dijo que tal, venite. Pimba, t á fui para allá. A presentar el material, y bueno, y ahí la verdad que la experiencia fue buena, y repetí, y después volví a repetir. Hice tres, tres tours presentando este, este disco bajo ningún concepto. Y lo curioso y lo, lo, lo, lo, lo extraño de todo esto es que recién después lo presenté en Montevideo, y recién ahora, el 24 de septiembre. Me vengo a presentarlo acá a, a, a Buenos Aires para todos los amigos y toda la familia de acá. Pero es eso, no es algo ni siquiera que fue parte de un plan, fue lo que suced fue sucediéndose así. Lo lógico hubiera sido presentar en Montevideo, presentar en Buenos Aires, presentar en Europa. Bueno, fue todo a l r e v é s Gonzalo, arrancaste hablando en primera persona del plural, de un nosotros, digamos. Y se entiende por los 25 años ya con Abuela Coca dando vueltas que hay un laburo colectivo en común y demás. Pero quería preguntarte también cómo se divide un poco la cabeza creativa y compositiva para decir esto va para Abuela Coca, esto me lo llevo para otro proyecto, esto está bueno para producirlo con otro artista, esto es de mi carrera solista. ¿Se identifica cuando nace、no、la idea con Cantacuentos también? n c u a n d o nace、no、la idea se identifica para dónde va? No es tan fácil. No es tan fácil. Se da por decantación natural. Este, un poco que, bueno, uno produce material, hay muchas cosas incluso que están dentro de este disco que. Fueron presentadas para Buena Coca, pero que no, no cuajaron, no quedaron, y luego las, las reciclé y las ...y las moví para este proyecto. ...este, La verdad, que no es tan fácil, y son tres proyectos que, q u en e verdad, como que la música es una sola cosa: o sea, no hay música para niños, música para grandes, música... desde mi lugar y desde mi entender, el que es sensible a la música, distinguís si la música está buena, ...o si, si te llega o si no, si te gusta o si no, no hay. ...este... O sea, los Beatles.、Mm. Los Beatles son para grandes o son para niños. Tú te pones este, y las haces cantar a los niños Yellow Submarine,、eh, All Together Now.、Uh -huh. Y se, les, se copan, igual que estén cantando cualquier otra canción de Cantacuentos. Te lo digo con propiedad porque yo me dedico a la pedagogía y sé de lo que te estoy hablando. O sea, entonces, o sea, no puedes decir Beatles es para grandes nada más,、uh -huh. o para ocultos. No, es la música. Está tan bueno, Marley.、Uh -huh. One love, one love, cantás con los niños y se copan, y bailan, y está buenísimo. ¿Entendés lo que te digo?、Eh, entonces, un poco que me pasa eso. Cuando compongo, bueno, la música es para todo, pero después por decantación natural, por los tiempos de los proyectos o por otros factores que inciden en eso, es que esa decantación natural va haciendo que las cosas deriven a otros lugares. Un poco en mi experiencia se da así.、Hmm. Hay todo un debate, justamente vino de un docente uruguayo en estos días. Que dijo tiro la toalla porque no puedo más con los pibes y las tecnologías, no puedo dar más clases porque、eso? no puedo competir con Facebook. Un profesor de la ORT de Montevideo que dijo no puedo más con esto, digamos. Y ya que comentabas tu laburo con los chicos, también del laburo de cantacuentos en este sentido y de la pedagogía, ¿cómo ves esos cambios en, la, en las velocidades de los pibes, digamos? ¿Y cómo se trabaja con esa velocidad y con esa incorporación de la tecnología que se tiene desde cada vez más temprano? Bien, ahí me acorralaste un poco porque este. Quiero decir con esto, yo vivo en el bosque,、hmm. vivo en un lugar que hay árboles y un, un río, estoy ahí, así, mutando, ¿entendés? Pero、eh, no soy ajeno a la modernidad ni a la tecnología, tengo Wi-Fi, ¿entendés lo que te digo?、Uh -huh. Entonces, un poco como que el mundo moderno lleva a eso. El punto es,、eh, particularmente con, con los niños, este, la cantidad.、Eh, Y cómo el adulto prioriza o、eh, facilita el acceso a la tecnología, muchas veces por una cuestión de descanso personal. El adulto desliga, ¿sabes que lo pones al niño frente a un monitor cuatro horas, seis horas? Se queda ahí, ¿entendés? Hipnotizado. Y desde ese monitor, sí, hay mucha productividad, hay, muchas hay mucho material que es bueno, hay mucha cosa que, que es este, excelente, incluso. Tenemos la suerte acá en el Río de la Plata de tener este, producciones in, increíbles. Yo estuve dos años y medio trabajando en la tele con Cantacuentos y fue un material muy serio, muy bien dirigido. Todo esto, y hay infinidad de cosas que son buenísimas. Pero no hay que olvidarse que el hombre sigue siendo. Nosotros, hombre, seguimos siendo el mismo hombre que hace mil años atrás y que, ha, eh, eh, y que hace.、Eh, 4.000 años atrás, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra percepción y en nuestra manera de recibir el exterior. Entonces, si vos tenés un niño ajeno a la tecnología, pero cercano ...a、ah, eh, Todo lo que lo, lo, lo rodea、eh, y puede tener material plástico y está en contacto con la naturaleza y está en contacto con la tierra y está en contacto con, con, con maderas y puede generar figuras y aprende a medir y aprende peso y aprende equilibrio y aprende todo eso. No es diferente su desarrollo que el desarrollo del otro niño que está en contacto con la tecnología. Puede ser diferente la información,、uh -huh. pero la información no es cultura. Estamos con Gonzalo Brown aquí compartiendo la mañana, hablando de Bajo Ningún Concepto, su proyecto solista, también de Abuela Coca, también de Cantacuentos, también de Vivir en el Bosque, también de la mezcla con lo urbano. Y vamos a escuchar una canción que tiene como varias versiones dando vueltas y una linda historia de amistad con Martín Buscaglia. Se llama No Vamos a Cambiar de Bando en la versión Bajo Ningún Concepto y lo estamos escuchando ahora en el aire de la tribu.、Ah. すいません No vamos a cambiar de bando No vamos a cambiar de bando No vamos a cambiar de bando El año terminando Gente saludando Las fiestas llegando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 Estoy rapeando, para los que se quedan en punta veraneando y para los que van al Urupan depando. Déjalos, Martín, que sigan hablando. Nosotros no vamos a cambiar de bando. Martín y Brown, tu fiesta musicalizando. Así que las manos vamos levantando. La, ja, ja, así, Brown y Martuan, mente, cuerpo y alma. Estamos en servicio. Esto no es ni un hobby ni un vicio. Maximalismo espartano es lo que toca mi hermano. Minimalismo barroco, mi libertad no la troco. Prepara un. ファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのフンのファンのファンのフファンのファンのファンンのファンのファンのファンのファンの よく見た。 Vamos a cambiar de bando la versión de Gonzalo Brown junto a Martín Buscaglia, una canción que nació juntos y tiene tres versiones y que se puede volver a abrir cuando tengan ganas. Me se puede volver a abrir cuando se t e n g a ganas y además, bueno, en vivo varias veces que me vinculo a bandas de, de hip hop y eso, ya en Montevideo fundamentalmente, siempre está abierta ahí la base para, que, para el freestyle. Y bueno, ya la vamos a liberar para que alguien recomponga y haga algo mejor que lo que hice yo. El sábado 24 de septiembre en el Emergente Gonzalo Brown estará presentando Bajo Ningún Concepto en una linda jornada desde las 9 de la noche, donde también habrá cosas ahí dando vueltas de fotografía, presentaciones de libros. Correcto, amigos que también van a estar compartiendo esta alegría. El señor Diego Casas, un fotógrafo excelentísimo y divino que hizo un trabajo hermoso que se llama Otros 90. Es una recopilación de fotos y testimonios de gente que en los 90 participaba. Del movimiento en alguna manera alternativo, por llamarlo de alguna manera, y la producción de fanzines y bueno, manifestaciones desde ese lugar. Hizo es un registro increíble, de verdad, de fotos hermosas. Y el testimonio de la gente de la época. Eso está todo en ese librito que también va a, a acompañarnos esa noche. Y va a estar también va a estar él presentando ese libro también, abriendo la noche. Y va a estar también、eh, una. Eh, cuerdita de tambores de acá de Made in Argentina,、uh -huh. c a n d o m e argentino, ¿viste? este Que se llama La Cumparsa.、Eh, Comas y sus, y, sus, este, y sus amigos van a estar ahí acompañándonos también, y los voy a vincular al show. Eh, a, a, a tocar un poco. Así que el 24 de septiembre, el emergente Gallo333, el que tenga ganas de ir a tirarse unos pasos y liberar el alma con este beat,、eh, que se a c e r c a por favor. Este sábado no, el otro sería entonces, 24 de septiembre, allí en Gallo333, para ver a Gonzalo Brown presentando Bajo Ningún Concepto en Buenos Aires. Nos queda un tema para conversar antes de la tanda, y vaya tema que nos dejamos para el final, Gonzalo, que es. La idea de borrar el racismo del lenguaje, una fuerte campaña de la cual participaste para que esto pueda ocurrir, básicamente que las expresiones como trabajar como un negro no sigan existiendo. n o Claro, este, eso fue una iniciativa de varias personas en Uruguay, voy a tratar de nombrar Karina, la casa, en la Casa de la Cultura también, Ortuño, este, que ellos. En el, en, la, en el diccionario de la Real Academia Española.、Eh, Dice,、eh, ne, se toma negro, ¿no? Hay muchas acepciones de la palabra, y una de ellas es trabajar como un negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como una explicación un poco que viene por acá. Este. Yo no me identifico como negro. Obviamente que. Está, Sí, soy. Para el que no me conoce, soy afro, ¿está? ¿Ok? Este. Pero me identifico más. Desde mi persona y desde mi historia y desde mi sentir, con ese calificativo como afro-uruguayo, porque es una, una manera de deliberarse. De Cuando una persona le dice a otra persona negro. Sí, puede ser negrito,、eh, ne el negro es un apodo, incluso hay blancos que se les dice negro, ¿verdad? Ap un apodo, ¿verdad? Eso no,、eh, no tiene nada que ver. Pero cuando、eh, se coloca el negro peyorativamente、eh, a modo de insulto o intentando disminuir a la otra persona, es que esta campaña intentaba de invitar a esa reflexión.、Mm. Eh, ¿Por qué? Porque. Ese, ese calificativo de negro es un calificativo imperialista. Es un calificativo del conquistador, en donde llama así a, una, a un grupo, porque no es una raza, porque no hay razas. Esto no lo estoy inventando yo, es una cuestión antropológica. No hay razas, sino que hay una raza. Que se, que se diferencia fenotípicamente、eh, por lo climático, bla, bla, bla. Todos los estudios que hay hecho de eso.、Uh -huh. Pero esa calificación de negro,、eh, en donde、eh, se le pone toda una mirada al hombre negro, como vos m i r a s las películas: el hombre negro es el malo, el que roba, el que mata, ¿no? el que.、Eh, el, que el, el delincuente, todo esto. A la población afro. Que es enorme y que tenés gente que trabaja, que se levanta de mañana y te, le da el desayuno al hijo y después le lleva a la escuela y después se va a trabajar, como cualquiera, ¿verdad? Este, lo coloca en un, en un lugar este, que no le pertenece y que no se quiere reconocer con toda esa carga negativa. Por eso es que está toda esta nueva reflexión del movimiento afro. En Uruguay, que es un movimiento muy activo, este, donde están pasando cosas maravillosas. Te podría nombrar proyectos hermosos que tienen que ver, por ejemplo, con comparsas, con la comparsa de valores que sale en Palermo. Se llama Valores,、uh -huh. la comparsa. Cuando las comparsas, por lo general, son Ña ñanza o tienen nombres más como míticos dentro del colectivo afro, incluso palabras afro, esto se llama Valores,、uh -huh. Valores de Ancina. ¿Y qué rescata esa comparsa? Rescata justamente los valores de la cultura afro. ¿Y los valores de la cultura afro, cuáles son? Los valores de la cultura afro son los de una mirada universal, los de una mirada、eh, colectiva, un espíritu colectivo en donde todas las personas tienen que converger y reconocerse a sí mismas con, como son. ¿Ya lo sacó de una vez por todas la Real Academia Española el término o quedó ahí? No, no, no sé en qué quedó y en y qué efecto. Tu... Allá tuvo un efecto muy, muy fuerte.、Uh -huh. Este, y yo, que fui una de las caras visibles en todos lados, ahí, viste, me, me, me, el, el, formo parte del debate porque yo me invitaron para, para, para formar parte. Tampoco es que la diseñé yo en la campaña. Ni no,、nada. claro, iba a decir que participó también el Negro Rada, pero ahora debo decir el Afro Rada. El Afro Rada, no, está bien. Él, él se autorreconoce como negro, porque ¿qué pasa? También dentro del colectivo negro, porque no está mal decir que sos negro. El tema es. Cuando viene con toda esa carga negativa, pero sí, el afro-uruguayo negro rada. <ríe> ¿la? El afro-uruguayo negro rada. Este, también El participa... diseñador gráfico de la t a p a del disco se quiere matar. ¿viste? Quiere que... quiere que entrar todo. El black. Claro, claro. claro. Este, él también participa. De... Pero no la quiero decir, fuimos un poco las caras visibles. Y después en cada lugar donde va, che, pero para, yo tengo a mi hija que le digo negra. Mi negrita venía a d a un besito. mi negrita Claro, pero es... estuvo bueno porque llevó a poner en la conversación de lo social esto que es algo sensible para una persona. Que, que, que muchas veces、eh, se siente vulnerada. Gonzalo,、uh -huh. gracias por esta visita.、Uh -huh. Bueno, gracias por el espacio.、Y、para mí es un placer estar acá este, en esta hermosa radio. Sé que llega muy bien y sé que llega a la gente que tiene que llegar. Así que los felicito por seguir llevando esta bandera, por mantener el proyecto. Y bueno, un saludo a la audiencia y los espero ahí el 24 en el Emergente Bar presentando este disquito bajo ningún concepto. No quiero dejar, disculpad, no quiero dejar de mandarle un abrazo muy fuerte a un hermano que tengo acá que se llama Fernando Casas. El Pela,、sí. me pongo de pie, ya me puse de pie también. Yo también, para el bueno, Pela, todos n o ponemos、también. de pie para el Pela.、Sí. Fernando Casas, un hermano del alma que tuve la suerte que la vida me lo cruzó en el camino. Y mandar un saludo a Cosita Cultural. Pablo González, allá en Uruguay también, la productora que trabaja conmigo. Y bueno, gente, estamos acá haciendo esto y por supuesto que no vamos a cambiar de bando bajo ningún concepto. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Gonzalo Brown pasó por la m a n o en coche.